Busca al Música Berriozar y Ratia 100.8 FM. Arrachaldeón y saludos desde la sintonía de Berriozario y Ratia, desde la sintonía del 100.8 de la FM y a través de internet, arrachaldeón a toda la gente que nos sintoniza a través de eguskiplaza.net. Jueves 26 de enero del 2012 y como viene siendo habitual desde el pasado 8 de septiembre, entre las 7 y las 9 de la tarde, hacemos un hueco en la sintonía de 100.8, en la sintonía de berriozar y Ratia. ...para hablar y para disfrutar de la música local... ...la música que se realiza en Euskal Herria. 120 minutos en los cuales en este último programa del mes de enero... ...los vamos a dedicar a abrir un álbum... ...a desempolvar un clásico... ...el álbum del año 2006 de Estupenda Jones... ...el álbum Etorkizuna Leertú. Como viene siendo habitual, cada semana eh, eh, repasaremos las noticias... ...y la agenda de conciertos... ...conciertos interesantes los que tenemos los próximos días... ...en especial ese festival que ha organizado la Icastola y Vallalde de Lodosa... ...en su 25 aniversario... ...escucharemos parte de la rueda de prensa de ese 25 aniversario... ...ya que tenemos... ...bueno, nos llegan malas noticias de la Icastola de Lodosa... ...ya que lo está pasando bastante, bastante mal... ...en la sección de noticias, en la sección de agenda de conciertos... E abriremos ese hueco para ellos y rescataremos parte de la rueda de prensa. La última media hora del programa la dedicaremos a disfrutar ese concierto que la formación caótico de Gurain celebró en la Aston Agusia en las fiestas de Bilbo, un álbum que grabó en CD y DVD. La última media hora la dedicaremos a disfrutar de ese directo en su décimo aniversario. Y la música que va a sonar hoy pues va desde Alchamendú de la Ribera de Nafarroa Pasando por eh, la gente de Iruñas, Katu La gente de Berriozar, Boca Nada O la gente de Bilbo, Trastornados También comentarte que a partir del próximo jueves Euskal Música cambia su horario Comenzaremos hora y media más tarde, estaremos contigo desde las 8 y media y hasta las 10 y media de la noche Así que ya lo sabéis, hoy jueves será el último día de El último jueves en el cual estemos en esta franja de, 9, de 7 perdón, a 9 de la noche. Recuerda, próximo jueves nueva programación, nuevo horario de 8 y media a 10 y media de la noche. Eso sí, seguimos los jueves y seguimos con el mismo nombre, Euskal Música. También se me olvidaba, escucharemos a eso de las 8 y 25 aproximadamente, la canción que nos han traído eh, los que van a organizar el Áraba Euskalas de este año 2012. Por cierto, una canción de manos de la formación Naisan. Todo esto lo que es lo que te vas a poder encontrar en Euskal Musican este jueves 26 de enero del 2012. Así que si te parece... Vamos a arrancar el programa y lo vamos a y lo vamos a hacer con la formación El Portal de Jade Ya sabes que en este nuevo trabajo discográfico titulado Despertar Ha habido un cambio importante en la formación Ya que la vocalista es feminista femenina No sé si te acordarás de aquel álbum Caja de Música ¿eh? Que bueno, eh, pues eh, lo realizó y lo compuso Nayara Pues ahora se ha metido un poquito más rockera Se ha metido con un grupo, lo dicho, con El Portal de Jade Junto a Nayara están Amarillo, John, Corroza y Pepo y editan lo que es su tercer trabajo discográfico titulado Despertar. En él te puedes encontrar 12 temas y entre ellos lo que vamos a escuchar, el tercer corte del álbum Arena en mis dedos, con contundencia, con caña y con voz femenina a las voces, en valga la redundancia, comenzamos el programa de hoy 26 de enero del 2011 de Euskal Música, El Portal de Jade, Arena en mis dedos. Así suena el cambio que ha tomado El Portal de Jade con ese cambio De vocalista masculino a vocalista femenino El cambio también que ha hecho Nayara Ruth con, ese, con esos trabajos como por ejemplo Caja de música Y ahora meterse un poquito más cañero Con la banda El Portal de Jade Esto que escuchas está incluido dentro de ese álbum Despertar Es el tema Arena en mis dedos 12 temas son los que se incluyen todos ellos en castellano y todos ellos potentes, claro que sí, no podía faltar tampoco una balada para esta banda. Pero hemos dicho, vamos a comenzar con un poquito de fuerza, vamos a comenzar con un poquito de marcha este último jueves del mes de enero y lo hacemos con este tema arena en mis dedos del portal de Jade y de voz femenina nos vamos a voz femenina del norte de Nazarroa, de Iruña, nos vamos a... Hasta Tudela, desde ahí nos llega Una banda que se hace llamar Al Chamendu Una formación que editó este álbum en el 2008 Y personalmente, si alguien sabe eh, Pues ya sabe lo que tiene que hacer Nos manda un email a euskalmusikairatia Arroba hotmail.com Pero me parece a mí que desde entonces No han sacado nuevo trabajo discográfico Hablamos del álbum titulado más concretamente Anima... So Anima Lee Soroa En el cual te puedes encontrar Nada más y nada menos que 10 temas Todos ellos en euskera Ahí están Sergio, Aitor, Javi Y la voz, como te comentaba, femenina de Sayoa Uno de los temas que te puedes encontrar dentro de ese álbum Es este que vamos a escuchar, el tema Uchi Nasasu Hablamos de ellos, hablamos de Alchamendu este grupo de la Ribera de Nafarroa, más concretamente de Tudela. La formación al Chamendu, compuesta por Sergio Rodero a la guitarra y a las voces, Aitor Mor al bajo, Javi Rodero a la batería y Sayuya Crespo a las voces. Un álbum grabado más concretamente en septiembre del 2008 en los estudios Bluetone de Tudela. Kuch Nasatsu es uno de los 10 temas. Incluido dentro de este álbum titulado más concretamente Animal y Zoroa. Y seguimos con música cañera, seguimos con música contundente ya que nos vamos con la formación charrena, no nos vamos con el álbum en directo grabado en San Fermín, más concretamente en la Plaza de los Fueros, sino que nos vamos con su álbum de estudio, más concretamente ese segundo álbum que sacaron titulado Azulejo Frío hace ya una, unos meses Con el sello discográfico Malditos Récords Hay que comentarte que el primer trabajo discográfico Que editaron ya hace un montón de tiempo Lo va a, a reeditar Nuevamente y va a salir para Mediados de marzo o abril Estará a la calle ese primer trabajo de charrena De hace un montón de años Lo ha reeditado, ha hecho las guitarras y ha hecho todo en su propia casa Enrique Martín Villarreal El Drogas. Eh, Enrique Villarreal El Drogas, perdón. Nosotros que nos vamos a quedar, lo dicho, con el segundo álbum, pero de estudio de este de esta formación de Charrena, el álbum titulado más concretamente Azulejo frío y nos vamos con uno de los clásicos, uno de los temas que dio mucho de que hablar en el directo, que todos los, que todo lo, bail, eh, todos lo bailaban, lo diré, eh, todos lo cantaban Y bueno, es el tema Todos los gatos Seguro que lo conoces porque es uno de los temas que más ha dado de que hablar en este segundo trabajo Esta vuelta esperada de Charrena Todos los gatos acurrucados esperan que llegue la madrugada Todos los gatos parecen pardos cuando la noche ataca Tuz besos son como el agua Que llama otoño a la ventana Cierro despacio los ojos Me dejo llevar por tu cara Cierro despacio los ojos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 por tu cara siendo despacio los ojos me dejo los ojos me dejo llevar por tu cara Un cuarteto que vuelve a laó te comentaba un cuarteto que vuelve a la carga musical? Con nuevo trabajo discográfico, con este álbum de reciente publicación, titulado más concretamente. Azulejo Frío y en el cual te puedes encontrar temas como este Todos los Gatos. Una formación compuesta por Enrique Villarreal, el Drogas a la voz, en Brighi Duque a la batería, Eugenio Aristu Flaco al bajo y a los coros y Chus Mabari a las guizarras. Temas como Salvaje Mirar, Entró en otros rincones, Azulejo Frío, Ella no paran Dime cómo besas, o esto que escuchas eh, todos los gatos en definitiva 15 temas incluidos en este álbum de estudio que un poquito más tarde pues lo editaron en formato CD y DVD en ese concierto grabado más concretamente en la plaza de los foros en plenos San Fermines y de la formación Eh, Charrena, que vuelve al panorama musical con nuevo trabajo discográfico, con nuevo álbum en directo, nos vamos con Insomnio Crónico, recuerda que esta formación estará el primer fin de semana de febrero, o sea, sé sí, este fin de semana no, sino al siguiente fin de semana en eh, Iruña, más concretamente en el... Eh en el Inferno Taberna, en la calle Calderería, presentando este su nuevo trabajo titulado «No existe otro mundo en el que puedas vivir, si lo encuentras, no tardes en avisarme». También estuvieron por aquí, por Berriozar y Ratia, por el programa Euskal Música, presentándonos este álbum tit titulado, como te he dicho anteriormente, «No existe otro mundo en el que puedas vivir, si lo encuentras, no tardes en avisarme». Un álbum compuesto por 10 temas, entre ellos lo que vamos a escuchar, el corte 3 del álbum al final de tu lista. Recuerda, el primer fin de semana estarán en el inferno presentándolo este grupo, Insomnio Crónico.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 La caña y la contundencia que nos trae esta formación Segismundo Toxicómano. Un álbum grabado aquí cerquita en Esparza de Galar, más concretamente en Sonido 21 con los hermanos Juanan y Javi San Martín. El álbum que no cunda el pánico. En total ocho temas, eh, siete de estudio excepto el último, el octavo, que es un álbum pues... Eh, ...repleto de grandes temas y lo dicho, el octavo corte del álbum... ...el tema titulado más concretamente La Hora del Chacal... ...es un tributo a la formación a Cobra de Japón. Así que... ...ahí está, la música de esta formación, la música de Segismundo Toxicómano... ...con temas como este que acabamos de escuchar más concretamente... ...el segundo corte titulado Contra el Muro. Las 7 y 32 minutos de la tarde... Dejamos atrás a el Portal de Jade, al Chamendú, a Charrena, a Insomnio Crónico y a Segismundo Tóxico, y nos vamos un poquito atrás. Nos vamos a ir hasta el año 2006 para escuchar el álbum, el primer trabajo discográfico de la formación Estupenda Jones, que comenzaba así... Así es como comienza este álbum del Recuerdo que estamos eh, recordando en este jueves 26 de enero del 2012 en la sintonía del 100.8, en la sintonía de Berliozaro y Ratia y allá donde te encuentres, por supuesto, a través de .net. tiroqueta Tiroquetaeuria es el tema que abre lo que es este álbum del Recuerdo Estupenda Jones del año 1900... no, 2006... ...titulado de torque una leer tú... ...el primer álbum de estudio... ...si no contamos el álbum del 2004... ...que bueno, salió compartido... ...junto con el grupo Brigada Criminal... ...un álbum en el cual... Eh, ...pues en, y se incluían seis temas de cada uno... ...seis de Brigada Criminal... ...y seis de Estupenda Jones... ...y dos años más tarde, en el 2006... ...llegaría este primer trabajo de estudio... Un álbum de estupenda ións eh, pertenecientes a la tradición del rock fronterizo entre Álava y Nafarroa. 11 temas son los que se incluyen en este álbum, además de un videoclip del videoclip del Visi Naitut. El álbum lo editó el señor eh, de iruña Iruñan discos Y lo que vamos a escuchar es otro de los temas incluidos dentro de este eh, trabajo discográfico de Estupenda Jones. Nos vamos a ir, si te parece, hasta el corte número 4 para saborear y disfrutar el tema titulado Esda y Siducu. De haz som las tuta coza vale ti papa Otro de los temas incluidos dentro de este primer trabajo discográfico para esta banda para estupenda Jones, este tema es está Isildu Ko. Comentarte que esta formación procedente de Olapti, Altsazu, eh, pues el le denominaban como una banda de nueva generación de grupos vascos orientadas eh, al rock en su formato más sencillo y callejero. Así es como le denominaban cuando salió este trabajo, cuando salió ese álbum compartido con la formación eh, más concretamente de Brigada Criminal en el año 2004. Seguimos eh, disfrutando de más temas Incluidos en este álbum del 2006 de Estupenda Jones El álbum titulado más concretamente Tork is un alertu Y nos vamos a ir eh, hasta el corte Número 7 del álbum Nos vamos a ir con el tema eh, titulado bici Night Dude eh, Tema que tiene, como te comentaba anteriormente Un videoclip de ese mismo tema bici Night Dude Bakuntua egotea behartu gaituzte Ire bizimodua ondatu nahian Etorkizunaren eskabu bihurtu nahian Nortasuna galdo Otro de los temas incluidos dentro de este álbum de Estupenda Jones que estamos rescatando, que estamos desempolvando en este jueves 26 de enero del 2012 en el programa Euskal Música. Ya sabes, tu cita con la música local entre las 7 y las 9 de la tarde. Comentarte que comenzamos febrero y comenzamos nuevo horario. Será de 8 y media a 10 y media de la noche, así que ya lo sabes, el próximo jueves... Comenzamos hora y media más tarde, entre las ocho y media y las diez y media de la noche. Estaremos contigo para compartir todo lo referente a la música local, todo lo referente a la música de Euskal Herria. Sonando estupenda Jones que comenzaron allá por el año 2004 con ese álbum compartido junto a Brigada Criminal. Editaron seis temas cada uno, titulado OZ Y en el 2006, dos años más tarde ya, editó su primer larga duración, esta formación, esta formación de Oñati, de Altsazu, eh, titulado Etorkishuna Lertu, con temas como el que hemos escuchado, eh, más concretamente Bissi Naidut. Vamos a acabar el repaso que estamos haciendo y que hacemos cada jueves a un álbum del recuerdo. Hoy hemos desempolvado el álbum del 2006 de Estupenda Jones, titulado más concretamente Etorkishuna Lertu, y nos vamos a ir con... El tema décimo del álbum Nos vamos a ir más concretamente con el tema Rock and Roll Star Con él dejamos atrás el repaso Al mmm, Álbum del Recuerdo, podemos denominarle A mí me gusta más Desempolvando, un clásico Pero bueno, <ríe> lo nuevo mejor dicho, entre comillas, en ese sueño, en el 2006 de Estupenda Jones. Lo dicho, dejamos atrás el repaso que hemos hecho a esta banda para proseguir con más música que tenemos para rato. Tenemos por aquí a Bocanada, tenemos por aquí a Edibioch, tenemos por aquí a Espíritu de Contradicción, tenemos la agenda de conciertos y las noticias. Hablaremos de ese 25 aniversario de la Icastola y Valdialde de a Más concretamente nos lo comentarán ellos en la rueda de prensa Que a la cual hemos asistido y en la cual hemos sacado un fragmento, ya que, bueno, lo tienen un poquito complicado, eh, ya os lo contarán ahora, y la última media hora la dedicaremos a repasar y a saborear y a disfrutar el álbum de Caótico en su décimo aniversario. Dejamos, pues, el álbum del recuerdo, dejamos atrás a Estupenda Jones y lo vamos a hacer con el tema Rock and Roll Star. ¡Gracias!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 Los conoces de sobra. Estuvieron por aquí, por Euskal Música, por Berriozar y Pratia para presentarnos este es un nuevo trabajo discográfico. Hablamos de la gente de aquí, de la gente de berriozarbo canadá con este su segundo trabajo discográfico Agua y Barro y con temas como este Resurgir. La formación, te lo digo, venga, te lo digo, compuesta por Martín Romero a la voz, Juanito Lorente a la guitarra eléctrica y acústica, del Martín a la guitarra eléctrica, Raúl Edín Charri al bajo eléctrico y Pepo a la batería ya a los coros. Comentarte que sigan de gira, el viernes 3 de febrero estará más concretamente... En la sala Ibuots de Vitoria, más concretamente en la calle Jacinto Benavente 6, por si acaso los quieres ir a ver, junto a la formación luther será a las 8 de la tarde, las entradas están a la venta en la misma sala y el precio será de 8 euros. Más concretamente, el día 25 de febrero estarán en Baracaldo, en la sala Erasca, en la calle San Juan 12, a partir de las 10 y media de la noche... ...con entrada de 7 euros... ...y con el grupo invitado de SIDIA... ...comentarte, según nos cuenta Bocanada... ...que para este concierto... ...puedes reservar tu entrada... ...en la tienda de Bocanada... ...tienda arroba ...y para terminar el... Eh, ...3 de marzo... ...estarán Bocanada en Zaragoza... ...presentando este su nuevo... Eh, ...trabajo discográfico... ...agua y barro... ...que ya lo están presentando por un montón de sitios... ...por un montón de sitios de Euskal Herria y fuera de ellos... Ya lo sabes, el más cercano, te lo recuerdo, este viernes 3 de febrero, este viernes no, sino el viernes que viene 3 de febrero a partir de las 8 de la tarde en la sala IWOTS e de Vitoria Gasteiz. Y de la música de Bocanana nos vamos con un señor que lleva ya un montón de tiempo en esto de la música, Alex Sarduy. Claro que sí, seguro que te recordarás por eh, grandes trabajos que hizo en Eskishu, pues ahora vuelve a la carga musical con Gatibu y con un álbum live, que un álbum titulado Leaño no Año Gustien Gañetik, Sasi Gustien Aspitik. En él te puedes encontrar 10 temas, entre ellos lo que vamos a escuchar. Nos vamos a ir más concretamente hasta el conte hasta el corte quinto y nos quedamos con el tema Norsarazú suvertie Bizitzaren senza renca svalidadie ori scena sti arrivici sai artista baten ten pensamentue beteriko Maletie Nasti retico male tie nasni Uda riže, bobice dabe, najsije I čašo agapurze nola koloreko kristalesko edalontzize alboratuen jozu lezioaren nate gaurrien zuregitzek belarri zetan seksua solik isen goda euskera batu ba. bat gortputzek batabestean Masala cure que churina yean Arrazo llega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 Euskal Música, tu cita con la música local Berriosar y Ratia la radio de tu pueblo en el 100.8 de tu dial Euskiplaza.net Berriosarco Abercari Digitala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 ...las 8 y 2 minutos de la tarde... ...aquí estamos en la sintonía al 100.8... ...en la sintonía de Berriozario y Ratia... ...en el programa Euskal Música... ...como cada jueves, como te comentaba la cuña... ...de 7 a 9 de la tarde... ...pero como te comentaba la primera cuña... ...vamos a estar a partir del próximo jueves... Eh, ...primer jueves del mes de febrero... ...con nuevo horario de 8 y media... ...a 10 y media de la noche... ...nuevo horario, programación nueva... ...nuevos contenidos... ...más información... ...más música... Eso va a ser la nueva programación de Euskal Música, la nueva programación que comienza este fin de semana y que ya lunes arrancará puntualmente desde las 9 de la mañana con el informativo. Nosotros que en este último jueves del mes de enero, las 8 y 2 minutos como te comentaba anteriormente, nos vamos con la sección de noticias, con la sección de agenda de conciertos... En Euskal Música, en el 10.8 en Berriozairo y y allá donde te encuentres, por supuesto, en eguskiplaza.net. Comenzamos con noticias, ya que el quinteto Gasteiztarra de punk rock Delitos Menores, presenta el videoclip del tema Quiero Cantar, perteneciente a su primer trabajo sospechoso habitual el videoclip lo puedes ver a través de la página del grupo a través de la página del grupo punk rock delitos menores o a través del blog del programa a través de música en chun punto blogspot.com dickers que tras la nueva formación viene cargado de energía y publicará el nuevo disco en marzo del 2012 más concretamente el día 6 de manos del sello warner La nueva formación se ha encerrado en el sótano para grabar su sexto disco, el cual contará con 12 nuevas canciones muy trabajadas y llevará por título Casi nunca llueve. Comentar también que Dickers ha estrenado página web: www.dickers.com. La banda de Lecumberri, Berri charrak emprenderá su nueva gira Aria Tour con un doblete en la Sala Santana 27 de Bilbo los días 3 y 4 de febrero. Todavía quedan algunas entradas para el segundo concierto, para el concierto del 4 de febrero. Esta gira tendrá una fecha especial ya que el día 24 de junio, día en el que berry charrak viajará a la Sala Glacar de París para telonear nada más y nada menos que a los neoyorquinos Sik of it Ithal. Y según cuenta el Drogas en una reciente entrevista para el diario Noticias de Quipuzcoa, la reedición del primer disco de Charrena 1998, mítico para muchos, saldrá a la venta en el mes de marzo e incluirá, según comentó, una docena de canciones nuevas donde Enrique mete todas las voces y las guitarras. Es como una maqueta realmente porque está grabado todo en su propia casa. También confiesa que no tiene claro por dónde va a tirar ahora. Tal y como estoy ahora, de cara al futuro no lo tengo nada claro. Charrena sí es mi historia principal en la cara en la situación actual, pero no tengo una visión de futuro clara. No sé qué voy a hacer, eso sí, pienso disfrutar lo que vaya viniendo con Charrena. Eso es lo que comentaba en la reciente entrevista publicada al diario de Noticias de Guipúzcoa, Enrique Villarreal, el Drogas, sobre la formación Charrena y sobre su futuro musical. Y dejamos atrás las noticias de delitos menores, de Enrique Villarreal, Drogas, Concha, Rina, de Dickers... ...y de la, de la banda de Lecumberri, Berry Charrac, para irnos con la agenda de conciertos. Repleta es ¿eh? la agenda de conciertos que tenemos para estos eh, próximos días. Comenzamos con mañana viernes 27 de enero, donde bizar Dunac estará en el Gasteche de Bacaico... ...a partir de las 10 y media de la noche mientras que Neques, grupo de metal de Iruñerria, estará a las 10 de la noche en el Infernu Taberna, presentando su primer larga duración, Argiac Pistú. El sábado 28 de enero, Cúpel a estará en orio Orioguipuzkoa a las 12 de la noche y Sésatec estará en Tolosa, más concretamente en la Sala Bomberenea, a partir de las 10. Nos vamos hasta el domingo 29 de enero, donde Ramón Martí Corena y Miquel Márquez estarán en Azpeiti a partir de las 6 de la tarde. Marianitos Blay estará ese mismo día, el domingo 29 de enero, a partir de las 8 de la tarde, en Surcay Enrico Taberna de la Chantrea. El jueves 2 de febrero, la formación Sesatec estará en el Café Anchoquia de Bilbo a partir de las 10 de la noche. El sábado 4 de febrero dos conciertos, Coupe la Taldea en Idiazabal en el kiosco a partir de las 11 y atención con este concierto en el Gazteche de Charly a partir de las 11 de la noche, Leyotikan y la formación de Iruña, Gaur Es. Y a punto de cumplir su 25 aniversario laicastola Ibaialde de Logos a Sartaguda vive una situación económica asfixiante como consecuencia del modelo de la financiación impuesto por el gobierno foral. Por ello, desde Icastol en el Carte han puesto en marcha una campaña solidaria y un festival para el día 5 de febrero. Atención, porque el festival será en el frontón a partir de las 12. Y estarán Sesatec, Bisardunac, Sopilotes Chirriaus, Láquet, Neu e Burú y la formación Norte Apache un festival en el cual todos tenemos que estar allá para apoyar a esta ICASTOLA, la ICASTOLA IBAIALDE de Lodosa Sartaguda, que como te comentaba anteriormente, vive en una situación económica asfixiante y esto es lo que nos comentaba en la rueda de prensa que pues eh, han dado sobre la precaria situación económica que vive la ICASTOLA de Lodosa. Cuando empezó éramos cinco críos, porque entonces una ICASTOLA de Sartaguda... Bueno, aquello era otra historia, yo no era, no, era, no era baladí. Decían, los chiquillos van a la guardería. No, no, ¿cómo va el chiquillo a la icastola? Si aquí no hay icastola, no, los chiquillos van a la icastola. Y de eso se encargaron las madres, muy mucho, de que todo el pueblo se enteraría de que había una icastola en Sartaguna. Cuando estaban los críos pequeños, estábamos recorrimos muchos edificios y no tenían ni patio, tenían que salir al frontón a jugar, era el rato del recreo. Y llegamos a tener un sitio bastante como normalizado en el hecho de que era normalizado porque íbamos de continuo para que nos saldría barato, osaleto que os voy a contar, en que le dábamos las vacaciones a los ríos. Todos los padres recogíamos los, los enseres de Vicastola, montábamos la, la casa y la alquilábamos el mes de verano, que entonces era, o sea, para, para, para que la cosa salía económicamente sería, bueno, no sé Yo he cogido el coche y he a los chiquillos a Iranzu, a los cinco críos, la maripazco con su coche a las madres para pasar el día por ahí. En San Andrés, pues nos acabamos con la coherdilla y a los cinco chiquillos los llevábamos pues en San Andrés, pero iba el presidente de la ikastona iran o sea, nos hemos implicado un montón. Gaurrego, ba, <risa> ikastonaren egoera adizorosoa da, zaila da, larria da, eta ba, argunatuta gode pixka, ba, etorkizunerako, ba, matrikulazioa, ba, ikastonari Bacantegi 10 años que le daba, ¿eh? Horregatik, ba, iniciativa ha usado. Eta ba, 8 años agustinando la iniciativa, zanda, ba, iba a la dikastona en bici lautea. Eta bertako, calitatea edo, siultatzea, ba, ¿eh? Pues eso era más o menos, eh, pues un poquito el fragmento de lo que ha dado si esa rueda de prensa con motivo de la precaria situación económica que vive la Icastola y Vallalde de Lodosa. Hemos escuchado pues eh, cómo se lo montaban antes la castola para llevar a los críos al colegio. Bueno, anécdotas que nos comentaban en esa rueda de prensa. Pues ya lo sabes, será el domingo 5 de febrero en el frontón a partir de las 12 con Sesatec, Visardunac, Sopilote Chirriaus, Lacket Neu Eburuben y Norte Apache. serán Sartaguda, será en el 25 aniversario de la Icastola y será, recuerda, en el frontón a partir de las 12. Festival y concierto que no te puedes perder y que si vamos un montón de gente apoyaremos la situación que está teniendo la Icastola de Lodosa. Pues hasta aquí las noticias y la agenda de conciertos Con ese llamamiento para ese festival El día más concretamente 5 de febrero Dejamos atrás la agenda de conciertos Dejamos atrás las noticias Y nosotros que continuamos con más música En la sintonía de 100.8 En la sintonía de Berriozar y Gratia En el programa Euskal Música Y por supuesto, como te voy diciendo habitualmente Allá donde te encuentres A través de Euskiplaza.net Y lo vamos a hacer con una gente de Iruña Nos vamos a hacer con una gente que le, que le va el ska Que le va a la marcha, que le va la alegría Y que le va a reivindicar cosas importantes Como es la formación, lo dicho De Iruña, más concretamente Eskatu, con su álbum Isana Isanen Y nos quedamos con uno de los temas incluidos Dentro de ese álbum, nos quedamos con el tema Eriaren Aotza Gureus! There you go está sonando la música de esta formación, la música de Skatu, Isana, más concretamente el álbum Isana y Sanen, con temas como este, titulado más concretamente Riarena Ocha. Lo dicen de una forma divertida, lo dicen de una forma ska, pero lo dicen como lo tienen que decir. Uno de los temas incluidos en este su álbum también tenemos temas como, por ejemplo, Nicasio, Ríac o, por ejemplo, también tenemos el, tenta, el tema Lingua Navarro, con el cual abren lo que es este álbum para esta banda, para escatu Y de escatu nos vamos hasta Bilbo, más concretamente nos vamos a ir con una formación que se hace llamar Trastornados, una formación que bueno, que ya hace prácticamente un año que editaban su primer larga duración el álbum se hace llamar Escapando eh, todos los temas son en castellano y ellos son Lander Viquera a la voz Asier López a la guitarra Pablo Gutiérrez a la guitarra David Borreguero al bajo y Aitor Santander a la batería lo dicho un quinteto que hace ya prácticamente dos años que editaban su primer larga duración titulado más concretamente Escapando editado por el sello discográfico Vagaviga y lo que vamos a escuchar es uno de los temas incluidos en este álbum. Nos quedamos con el séptimo corte, nos quedamos con el tema A casa no me voy. Y fresca suena la música de esta banda de trastornados con ese su álbum escapando Y con este tema a casa no me voy Séptimo corte de ese gran trabajo editado por esta formación de Bilbo Y de Bilbo nos quedamos en Iruña Nos quedamos con un trío Antes era un cuarteto, ya sabes que uno de los componentes Más concretamente el vocalista se ha ido a otro grupo Y pues lo dicho, que se ha quedado el trío formado más concretamente por Iván, Alfonsete y Xavi Hablamos de la formación Mr. Feeling que recientemente publicaba nuevo trabajo discográfico, 1, 2, 3, más concretamente 1, 2, 3 Fuego, y en el cual eh, te puedes encontrar eh, nada más y nada menos que eh, 11 temas, de los cuales pues eh, vamos a rescatar uno de ellos, vamos a rescatar el tema que abre lo que es el álbum, el tema Veneno, hablamos de ellos, hablamos de la formación de Iruña Mr. Feeling. Así suena el regreso de la formación de Iruña Mr. Feeling en versión trío Con este álbum 1, 2, 3, fuego Y con temas como este, el tema que abre lo que es este nuevo trabajo discográfico Titulado más concretamente el tema Veneno En total 11 temas como por ejemplo La vida es bella Vamos a ser, vamos a ver, perdón, Espejos, Borregos O esto que escuchas, como te comentaba anteriormente El tema que abre el álbum Veneno Y nos vamos ahora Con un tema que digo, lo voy a poner en el programa de hoy en Euskal Música para saborearlo, para disfrutarlo Y si tú eres fans, seguramente que estuviste al otro lado del receptor o al otro lado de internet eh, Escuchando ese programa especial que realizamos el pasado 15 de diciembre de dos horas Dedicado a la, a la banda de Bilbo y Dibiotz Hoy digo, pues voy a eh, saborear, vamos a poner un poquito, un poquito, ¿no? un poquito... A IDIBIOTS vamos a disfrutar uno de los temas incluidos dentro de ese álbum que sacaron hace ya un tiempo, el álbum Amaigabe Berria. Seguro que te suena ese álbum, ese gran trabajo, porque había temas como saspiaté como temas como Ascatasuna de Noyatsuna, o temas como por ejemplo Xelatan, entre ellos, y seguro que si eres fans de IDIBIOTS has bailado, has disfrutado y has saboreado este aurres aurre. Nos quedamos con ellos nos quedamos recordando allá los que se fueron pero si tiene sus discos nos quedarán para siempre ID Biots Recordando a la pedazo onda de Bilbo y Dibiotx, recordando a Álvaro a la batería, a Iván al bajo, a Gorka a la guitarra y a los coros, y a Miquel a la voz de coros y guitarra. Como bien sabrás, si sigues el programa Euskal Música cada jueves, los hermanos Bizar han sacado un nuevo proyecto titulado JARE. Y que en anteriores programas te poníamos algún que otro tema, y que en sucesivos programas, por supuesto, también te iremos poniendo... Pero no tiene que ver nada El nuevo proyecto Más rockero, más popero Con este heavy De uno de los grandes en el panorama de Euskal Herria Como eran ellos, como eran los idiots Con temas como este, Aures Aures Dentro de este álbum Titulado Amai Gabe Berria Que recordamos en la tarde-noche de hoy En la sintonía del 100.8 FM En la sintonía de Avergazari Ratia ...en el programa Euskal Música. Y nos vamos, si te parece, con la canción del Araba Euskalas... ...de este año 2012, que va a ser más concretamente embastida... ...y que, por supuesto, aquí Euskal Música hará un espacio especial un es programa bueno programa no un espacio especial en el cual dedicaremos a darte a conocer los horarios de cada uno de los conciertos que se van a celebrar ese domingo en bastida en el nafarrones de es en el nefarrones iba a decir en el árabe eucaras de este año 2012 la canción es de la formación night sun y suena así de bien la canción del áraa euúscaras. ...marchoso donde los haya... ...la canción del Áraba Euskarás... ...de este año 2012... ...de manos de la formación Nike San, ...y por supuesto con la colaboración... ...de los chiquis de Leicastola... ...de Bastida... ...donde se va a celebrar... ...este año la edición de este año 2012... ...del Áraba Euskarás... ...y aquí en Música... ...estaremos atentos para dártelo a conocer... ...los horarios de los conciertos... ...y actividades que hagan... ...y por supuesto también... ...la venta de material... ...para apoyar la ICASTOLA de Bastida. Una de las muchas fiestas a favor de las ICASTOLAS que vamos a tener... ...como todos años en Uxcalería... En ...el era de Abuscaraz, en Afarrón y es el kilómetro A... Que... En definitiva, fiestas para apoyarlas y castolas de Euskal Herria. Entre ellas, lo dicho el árabe Euskaras, canción de este año que le ha tocado el turno a la formación Na Issan. Nosotros, que ahora sí que sí, nos vamos a ir directamente a saborear y a disfrutar el disco de Caótico. Pero mientras tanto, escuchas Los jueves de 8 y media a 10 y media de la noche, Euskal Música.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 Pues ya lo sabes, a partir del próximo jueves cambiamos de horario, nos vamos una hora y media más tarde... Eh, empezamos, mejor dicho, una hora y media más tarde nos iremos más tarde, evidentemente El programa de 8 y media a 10 y media de la noche Nueva programación, nuevos contenidos Más información de Berriozar Más música, más eh, Diversión, todo Aquí, en el 100.8, en Berriozar y Ratia A partir del próximo lunes Este fin de semana también Comentarte que tendremos nuevos temas musicales Rondando por el 100.8 Tendremos nueva música, nuevas cuñas Bueno, en definitiva, que a partir del próximo lunes Berriozar y Ratia cambia de arriba Abajo para compartir contigo nueva programación aquí en el 100.8 en Berriozario y Ratia y a través de egusquiplaza.net 37 minutos sobre el punto de las 8 de la tarde la última casi media hora la vamos a dedicar a saborear y a disfrutar el décimo aniversario de Caótico que busca la música por supuesto también está con ellos y lo dicho nos quedamos con ese concierto que dieron en el en la Astenagushia en las fiestas de Bilbo Eh, celebrando ese décimo aniversario que lo sacaron en formato CD y DVD. Vamos a escuchar los temas, pues que nos dé tiempo hasta eso de las 9 de la noche. Así que, te quedas disfrutando del décimo aniversario de Caótico y si es en Bilbo el Aston Agusia, mejor que mejor. ¿No todos, no? ¡Dios! Bueno, gente. Saludaros a todos en este Ashten Abusiá tan importante para nosotros, para todos vosotros. Este momento, este momento cana, joder. Los 10 años que lleva Caótico dando gorra en los, en los escenarios. Y agradeceros a vosotros, que estáis ahí abajo siempre. Siente todo y culpa la verdad. Descubre lo que hay dentro. Todo el tiempo tienes pa' pensar. gente especial que nos hemos encontrado en el Covino. ¡Colegas! ¡Desde la Andalucía jornalera! ¡Desde Sevilla! ¡Fernando Reincidentes! Me han dicho que me ibas a dar un beso con lengua, tío. Diputadas, senadores, Trabajando para el pueblo Se han llenado Los bolsillos de dinero Accionistas y vaqueros Laborando con esmero Ruban el sudor Del pobre Atenor. Generales reunidos Reyes modernos Y aristócratas cretinos Periodistas corrompidos Viejos jueces carcomidos Neonazis y mafiosos Son todos buenos, amiga! Es mi es para todos Que la mayoría sacó el agua al cuello mientras ellos se divierten como puede hacer el pobre que quiere vivir? Depende, con esta genuza Eta es mi nación, estoy atrapado aquí y en mi ciudad, aquí estoy atrapado Eta es mi nación, estoy atrapado aquí Eta interés para todos, que la mayoría siga con el agua al cuello Mientras ellos se divierten Como puede hacer el pobre que quiere vivir defecto me en tu va controlando no sé querer estoy todos nuevos Pues ahí estamos, eh, y ahí está sonando la música de Caótico con este álbum décimo aniversario, en el cual te puedes encontrar los eh, clásicos de Caótico en sus 10 años de vida, con colaboraciones importantes como has comentado como hemos comentado ahora mismo y como has eh, podido disfrutar de Fernando de Reincidentes, de Juan Carlos de boicot de Xavier Silveira, de Alex de Gatibu o de Aitor de Lendacaris Muertos. En definitiva, 24 temas en CD, 4 más en DVD, grabado el en la Aste Nagusia, de Bilbo este mismo veranito del 2011. Nosotros que vamos a poner ya casi casi el punto final al programa de hoy, al programa de hoy jueves, día 26 de enero del 2012. Hemos escuchado a El Portal de Jade, hemos escuchado a Alchamendu, a Charrena, a Insomnio Crónico, a Segismundo Toxicómano, a Bocanada, a Gatibu, a Trastornados, a Mr. Feeling, a Skatu, a Edibiotz y la canción del Árabe Euskara de este año 2012 interpretada por la formación Naishan. Os hemos dado las noticias más importantes de la semana de de los grupos delitos menores de grupo Gasteistarra de punk Rock de Enrique Villarreal de Drogas, que nos habla del primer disco de Charrena que reedita, la de la formación Dickers, que saca nuevo álbum en el 6 de marzo más concretamente, y de la gira de Berricharda, que llega el 24 de junio a París. Y de la agenda de conciertos, os hemos hablado de ese 25 aniversario de la Castola y Vallaldi, que vive una situación económica bastante mala. Y que el día 5 de febrero, domingo, a partir de las 12, va a hacer un festival de ayuda. Un festival en el cual tenemos todos que apoyar. Con los grupos C-Satec, Bizarre Dunac, Sopilote Chirriaus, Lacket Neu e Buruben, y Burubén y Norte Apache. Y esta última media hora la hemos dedicado a disfrutar y a saborear ese álbum en directo décimo aniversario de Caótico. Nosotros que nos vamos, volvemos el próximo jueves, recuerda, será las 8 y media, nuevo horario, nueva programación, nuevos eh, contenidos y por supuesto, eso sí, una programación que va a estar a la altura que se merece la gente de Berriozar, con más información, más noticias de Berriozar, más música. Más deporte y, por supuesto, eso sí, más programas, que eso es lo importante. Programas de todo tipo, de todo estilo, para que tú lo disfrutes y para que tú los saborees. Y los fines de semana, por ahora, las repeticiones de los programas de entre semana, por si acaso no los escuchas. Y para que los saborees el fin de semana, si los escuchas y te gusta, que esperemos que así sea, para que los vuelvas a disfrutar bien el fin de semana, nosotros que nos vamos nos quedamos con ellos, nos quedamos con Caótico, nos quedamos con el tema El Gran Chupinazo, Euskal Música vuelve el próximo jueves, será enero eh, febrero, perdón, será primer jueves de febrero, no sé en qué cae, pero bueno lo he dicho, el primer jueves estaremos contigo pero será de ocho y media a diez y media de la noche, hasta entonces a pasarlo bien, agur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 Euskal Música, tu cita con la música local.